Pero quizás será la tarde en Jujuy, probablemente, y en Esquel y en Formosa caerá el crepúsculo, señor Hernán Llunes. Y la mañana a lo mejor ya asoma en Capilla del Monte y en Neuquén. Por raro que parezca, aunque no en simultáneo, ¿eh? desde todos esos puntos se emite nuestro mensaje al cosmos. En procura de alguna otra civilización como la nuestra que en este momento esté viendo seguramente la puesta de dos soles, tres soles, tres soles, muy bien. Bueno, quizás esa civilización también nos escuche, decodifique nuestro mensaje y se anime a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. El significado de soñar está asociado con percibir... ...o enlazar cosas que parecen reales, generalmente cuando se duerme. Cosa que usted hace siempre, señor Hernán. Pero también a tener una visión de un hecho futuro... ...que se habrá de intentar transformar desde lo irrealizable en algo posible. En el caso del espacio, al estudiarlo, hay que plantearse ciertas preguntas... ...que requieren nuevos tipos de interacciones o influencia... ...entre distintos campos de la ciencia. Es entonces cuando el biólogo le dice al geólogo... ...ya camino al lado tuyo...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 timing de frecuencia Cero, del 80 y el retorno del gigante radio show de mi amigo Gustavo Volascini que nos reproduce, ¿sí? Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco, agradecemos a Cristian Torres y por supuesto, frecuencia 0 Para el caso de buscar vida en Marte, es necesario contar con el aporte de un biólogo que nos ayude a determinar si hay algún tipo de vida extraña que podríamos malograr al llegar al planeta. Para el caso de que esa vida exista bajo el suelo marciano, será imprescindible contar con un geólogo que nos advierta antes de... Andar caminando por ahí, señor Edgardo, Edgardo Cielo, ¿sí? Y Hernán Llunes que mira cómo Edgardo camina, por supuesto. Sería bueno que el geólogo nos advierta de que no lo dejemos todo pisoteado bajo los pies. lo deropinó la gran explosión, más comúnmente, el Big Bang. Bang.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 Jujuy, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, un gran saludo a Nicolás Rojo ¿eh? de esa radio que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 al llegar a Marte con una misión de colonización será necesario contar con un químico para determinar, entre otras cosas, si existe algún problema con el pH de la arena de sus desiertos. Y si es necesario construir una estructura en el suelo marciano o en su órbita, será de importancia contar con ingenieros mecánicos y espaciales o aeroespaciales, Y ni hablar si proyectamos que por sus colosales cañadones corra un tren nocturno Cuando miras el infinito hasta donde puedes pensar sin cansarme, pensar, pensar, pensar. donde do, do, no llegan los ojos donde no llegan los ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz, voz, voz hacia nuevoss universos Viaja el mensaje de Philip Se puede decir que en la actualidad nuestra civilización ha alcanzado un nivel evolutivo que hace que todos estemos en una morada y con una gran necesidad de contar con alguna otra, lo cual nos obliga a estar comunicándonos entre nosotros en lugar de estar corriendo salvajemente. day like. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Cuando miras al infinito, cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansarte de donde do, no llegan los ojos, donde no llegan los ojos, ojos se puede oír nuestra voz, se puede oír nuestra voz, voz, voz hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big, Big Bang, ba ba de a poco nos estamos dando cuenta que el espacio no es solo una frontera que emociona. En realidad es la frontera de todas las ciencias. Eso hace necesario que, enfrente de todo un salón de clase de estudiantes, haya quien los motive a superarse, dado que estamos realizando avances increíbles en la frontera. Desde la fabricación de naves espaciales, hasta la fabricación de alas para María El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha Big Bang. La preparación de las siguientes generaciones, en gran parte, deberá estar destinada a la tecnología espacial. Para poder lograr atraer a esa población de terráqueos, Debemos estar trabajando en algo suficientemente grande y ambicioso que le dé razón a todo.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 pero no dejemos de considerar que China tiene más personas idóneas en materia de ciencias que incluso todos los graduados universitarios de los Estados Unidos y será trascendental que se abandone la idea de que seguirá siendo tácito. There's an ocean I find it hard to justify these days When all our days are just a token I hope you hear the things I need to say As they will remain unspoken Es importante en la era de la comunicación que personas que no transitan los claustros universitarios se mantengan curiosos intelectualmente al ver Discovery Channel y el National Geographic. Ellos contribuyen a fortalecer la búsqueda de respuestas en los campos de la ciencia, lo cual es como mantener viva la vaca sagrada. El Cascentoo hai trobat una famosata de poli. Soñar el I e non c'è Non ci serve l'incenso Non ci servono collane La tua India non fa per noi Qui c'è gente che soffre Sta morendo di fame Ma capire tu non lo vuoi Non vogliamo vacche sacre Ma del pane Da mangiare Da mangiare al infinito hasta donde puedes pensar sin cansar do, do, donde no llegan los ojos donde, donde no llega los ojos, ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz, voz hacia nuevoss universos Viaja el mensaje de Philip Mantener la perspectiva cósmica que nos permite soñar más allá de nosotros, más allá de lo que nos es familiar, más allá de la Tierra, en búsqueda de un mañana distinto al presente, es un privilegio de nuestra especie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 caros music por habernos invitado al concierto de flower kings así estuvimos con ronnie stoll charlando si ¿sí? tenemos una linda nota ¿eh? la vamos a poner en nuestra página y tal vez el programa que viene vamos a editar algunas importantes declaraciones de así hechas digamos en una charla informal de ronnie stoll Agradecemos a Marcela Escorca eh, La atención que nos brindó Y esperamos que le hayan gustado Las rosas rococo Con espinas que le regalamos Al departamento de edición De Frecuencia Cero en La figura de Leo Montenegro y Edgardo Ucilo, Que cultivan las rosas sí sí los tenemos en el campo Trabajando, seguramente sí Y por supuesto Mientras ellos están haciendo eso Quien edita y hace toda la tarea Es Hernán Llunes en la conducción, Jorge Ingeniero, operación técnica y puesta en el aire, no podía ser otro, Hernán Yunes. Dirección general, Hernán Daizic, colaboran, aunque un poco desde lejos, Lucas Darwich y Javier, que se acerca peligrosamente a fin de mes. Una realización B asociados para Frecuencia Cero, Podés comunicarte con nosotros a través del mail bigbang@frecuencias0.com.ar o simplemente visitando nuestra página www.bigbangradio.com.ar ahí vamos a poner las fotos de el concierto de Flower King, sí. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, RadiosNet de Argentina y de Brasil Meliores Radios, Tuning, Simple Radios Radios.com y iVox todo eso que no le gusta para nada al señor Matías Levin será hasta la semana que viene, chau